Saludamos al secretario general del gremio bancario de nuestra provincia, Raúl Ibáñez. Buen día. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, te molestamos、eh, primero con una mirada de lo que ha pasado en el Congreso con la sanción de la ley de、eh, flexibilización laboral, decimos nosotros. Bueno,、eh, realmente la, la única reflexión que se puede hacer es que、eh, hemos retrocedido. Eh, muchísimos años en lo que se refiere a nosotros, los trabajadores, con las conquistas y los derechos que, desde, que nos ha costado muchísimo conseguir, que、eh, con lo que ha sucedido ayer en la Cámara de Diputados hemos perdido, y el futuro que se avecina es, yo diría, siniestro. o ¿no? n、eh, Esto le da. A las patronales, principalmente en nuestro sector, a aquellas a patronales、eh, extranjeras que están intentando, como en el caso del Banco Santander, cerrar sucursales este, con la excusa de la digitalización y la tecnificación de la, de la, opera, de la operativa bancaria.、Eh, por eso yo digo que hoy es un día, es un día muy triste para, para todo nuestro sector y para el sector de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, ¿no? Eh, ¿Te sorprendió la actitud de algunos、eh, legisladores, legisladoras que llegaron a sus bancas en representación de supuestos sectores populares en general o, o que incluso hicieron campaña diciendo que le iban a poner un freno a mi ley? Mirá, el, el otro día、eh, escuchaba a alguien、eh, que decía algo que es muy cierto: ¿no? eh, que aquellos que se dicen peronistas. Eh, y que entonan la marcha,、eh, la marcha del partido golpeándose el pecho, deberían hacer un acto de reflexión e ir、eh, repasando la letra de, de, esa, de esa marcha. n o Hoy、eh, no les cabe otro、eh, apelativo que traidores: traidores a su partido, traidores al pueblo, traidores a los trabajadores.、Eh, Y creo que debería darle vergüenza, vergüenza、eh, mirar a la cara a aquellos que le confiaron con su voto la representatividad en ese cuerpo tan importante y que se ha desprestigiado tanto como es、eh, el Congreso de la Nación. Raúl, recién mencionabas la situación del Banco Santander. Eh, eh, se anunció que cierra unas 40 sucursales en el país. ¿Esto en principio no afectaría a La Pampa? Bueno,、eh, todavía no se, está, no se ha llevado a cabo、eh, este conflicto.、Eh, data desde mediados del año pasado.、Eh, forzado por nuestro accional gremial, se ha logrado、eh, llegar a la Secretaría de Trabajo, que no está dando tantas respuestas a nosotros a los sindicatos.、Eh, ya se han realizado dos audiencias donde cada una de las partes ha expuesto su posición y nosotros denunciando esta intención. Eh, del Banco Santander, del cierre de las sucursales, y、eh, se encuentra en ese ámbito. En el curso de la próxima semana va a haber, se va a llevar a, a cabo la tercera audiencia, pero bueno,、eh, también para nosotros era, veíamos con mucha expectativa esto que este, se termina resolviendo a y e r en la Cámara de Diputados, porque era, es lo que las patronales de la, de la banca. Extranjera están esperando para llevar adelante este, el plan de acción que tienen,、eh, que es、eh, a nivel mundial. que el Sabido es que la, la, la Casa Central del Banco Santander está en España, pero nosotros lo que denunciamos es que esto es una punta de lanza que empieza con el Banco Santander y, y muy probablemente lo e m i t e n otras entidades、eh, extranjeras y, y, y también de, de capitales nacionales. En nuestro caso, en la provincia de La Pampa, hay dos sucursales,、eh, General Pico y Santa Rosa, que están trabajando con la dotación mínima que exige el Banco Central para operar. Hasta ahora、eh, no vemos un riesgo inminente sobre la continuidad o, o desvinculación de trabajadores, pero bueno,、eh, no descartamos nada de lo que pueda llegar a suceder, ¿no? Bien, por otro lado, a, a raíz de la medida de fuerza general de ayer, eh, eh, un documento de la bancaria aludió a una situación ocurrida en el Banco de la Pampa, a la que definieron como una violación del derecho de huelga. c o n t á qué pasó y, y cuál es la interpretación política, si se quiere, de, de esto que está ocurriendo en el Banco de la Pampa.、Eh, mira, Juan Pablo, te relato. Que... Un poco los hechos, como、eh, nosotros como organización llevamos adelante,、eh, que lo hacemos habitualmente con todas las medidas de fuerza.、Eh, nos convocamos a primera hora,、eh, los delegados de comisiones gremiales internas y miembros del secretariado de la seccional, para hacer una recorrida con l o s d i s t i n t o s sucursales bancarias que hay en nuestro en nuestra ciudad.、Eh, i n c l u s i v en e aquellos casos de los compañeros que deciden asistir a, la, a los bancos para interactuar con ellos, explicarles cuáles son nuestras razones, cuál es el riesgo que estamos corriendo, cuáles son las, los motivos que convocan a esta medida de fuerza. Y bueno, y en la oportunidad de llegar a la casa central del, del banco,、eh, vemos que estaba desierto toda la, la parte de atención al público, pero nos encontramos con un mensaje de correo interno. Eh, emanado desde las gerencias, eh, eh, las principales gerencias de, del banco, donde、eh, c o m b i n a b a a las distintas sucursales vía gerencia zonal、eh, que tuvieran la dotación que fuera mínima para la apertura de las,、eh, de las sucursales que tenían que, que abrir estas sucursales. Eh, principalmente se da en el interior de nuestra provincia, inclusive en sucursales que están fuera de nuestra provincia. En comunicación con otras seccionales de fuera de la provincia, nos, ellos nos manifestaban la imposibilidad de acceder a, la, a las sucursales, o sea que no se les permitía ingresar para hablar con los compañeros, ni tampoco realizar la tarea gremial que nosotros estamos acostumbrados a realizar con, con los compañeros y compañeras.、Eh, Me comunico con el presidente, con quien tengo, eso lo destaco, tengo una muy buena relación con el presidente del banco, a quien lo impongo de esta situación.、Eh, él, él me dice que no estaba en conocimiento de esto, que iba a averiguar. Y bueno, ahí después se realiza un intercambio, con lo cual, nosotros, esto, esta, esta cuestión que nosotros estamos denunciando no es una cuestión nueva, o sea, es una práctica habitual que tienen las gerencias,、eh, las principales gerencias de, del banco. Donde、eh, se creen libres pensadores y este, no, este, no, no, no aceptan o, o no creen que, que están trabajando en una entidad que es、eh, semipública, donde el accionista mayoritario es el,、eh, el gobierno de la provincia de La Pampa. Y sumado a todo esto, lo que vemos a primera hora, las declaraciones del gobernador de nuestra provincia, donde eh, eh, se. Se manifiesta en contra de la reforma laboral que se estaba debatiendo en el Congreso de la Nación y apoya la medida de fuerza, con lo cual nosotros creemos que hay una incongruencia de quienes son, en última instancia,、eh, empleados del gobierno de la provincia de La Pampa,、eh, accionando en este sentido. O sea, no es nuevo esta situación, repito, no es nuevo y、eh, la presión que eh, permanentemente eh, denuncian compañeros y compañeras que suf、eh, sufren. Eh, casi te diría a diario, por parte de, de, esta, de estos personajes, que son los funcionarios de la, de la institución, hace que nos, nuestra paciencia se agote y decidamos hacer, hacerlo público como un llamado de atención a quienes tienen la responsabilidad, todo el arco político de, del gobierno de la, de la provincia de La Pampa, en cuanto al accionar de Estos、eh, funcionarios del Banco de la Pampa. ¿no? Y Raúl, dijiste que, que hablaste con el presidente. ¿Cambió la situación a partir de esa conversación?、Eh, decís también que no es la primera vez que ocurre, entonces supongo que es algo ya conversado y sistemático. ¿A quién responsabiliza la bancaria de que esto siga ocurriendo en el Banco de la Pampa? Bueno, a ver,、eh, nosotros hemos tenido en distintas oportunidades y también lo hacemos público, un, una directora. Directora, que、eh, es representante, representante de,、eh, del capital privado de la, de, del banco, que es、eh, en representación de las acciones que posee nuestra caja de jubilaciones,、eh, en oportunidad de la campaña electoral、eh, estuvo este, militando. La libertad avanza.、Eh, esta cuestión, a nosotros, desde.、Eh, El ejecutivo pronunciando, nos preguntaban a nosotros qué hacemos. Yo digo, no, ¿qué hacemos nosotros? No. ¿Qué hace el gobierno de La Pampa? Que en la principal empresa de la provincia de La Pampa tiene directivos que están militando en contra de,、eh, de la política que, que gobierna nuestra, nuestra provincia. O sea,、eh, es toda una cuestión que está bastante enmarañada. Nosotros, por eso digo, nuestra paciencia se agota, principalmente, y me hago cargo, mi paciencia, mi paciencia. Se agota. O sea, creo que hay que darle un corte definitivo a esta situación. Aquellos que tenemos la responsabilidad, de la cual no me excluyo, de、eh, intervenir en esta situación, este, nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos,、eh, nos compete.、Eh, nosotros, como sindicato、eh, representante de los trabajadores y trabajadoras, Pero también quiénes son los responsables de los,、eh, eh, del capital accionario principal del de Banco de la Pampa, que es el Ejecutivo Provincial. Creo que ambos tenemos que tomar cartas en el asunto para darle un corte definitivo y una solución a este problema. Muy claro, Raúl. El documento que difundió ayer la bancaria está publicado completo en nuestra w w w r a d i o c u r m e s c o m Y ahora te dejamos abierto el micrófono por si crees que hay algo que agregar o que consideres oportuno. No,、eh, yo de desde ya, Juan Pablo, les agradezco a ustedes este, la diferencia que han tenido como para hacer pública esta, esta situación, que nosotros, nuestra intención. Es que se conozca que la comunidad en general y principalmente nuestros compañeros y compañeras que por ahí tienen alguna crítica hacia nuestra conducción, que nosotros estamos contestados de, esta, de esta situación y este,、eh, aspiramos, aspiramos a que nos sentemos、eh, bueno, con el ánimo de buscar soluciones、eh, a esta cuestión que creo que no contribuye en nada, en nada. A una empresa tan importante como es el Banco de la Pampa y a todos sus trabajadores. ¿no? Gracias de vuelta. Gracias, Juan Pablo. Que tengan buen día. Raúl Ibáñez es el secretario general de la Asociación Bancaria, uno de cuyos principales referentes, Palazzo, es diputado nacional. Ayer dio uno de los discursos más encendidos respecto de, de la reforma laboral, no solo en contra de la ley, sino también aludiendo al. Planteo al posicionamiento que tuvieron los dirigentes del peronismo, entre comillas, que eligieron dar quórum y facilitar la sanción o la media sanción de esta ley. h i l l y Bustos, que es、eh, parte de la conducción de la bancaria, estoy viendo en sus redes sociales y frente a este panorama y en este contexto, tiene colocada una fotito de Eva Perón que dice: Con las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes.